En todo momento, cuatro personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio. Que me discutan, yo les decir que no, que no hay momento. Que discutan con reglamento, presidente, pero, pero griten... Siempre, en todo momento ¡Síganme los buenos! Pero los quiero gritándome, a los gritos, puteando Presidente, quiero hacer alusión al pedido de la diputada si Quisiera saber qué dice su audio que está circulando por los medios de comunicación sí. Invocando sí. al apellido de Pagano Nada de algo pacífico, ¿eh? Y le hago una aclaración, señor Martín Menem Usted ha sido elegido por este pleno para Por las facultades delegadas para convocar comisiones Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Pero los quiero gritándome, a los gritos, puteando, puteando. Señor Martín Menem, y si usted considera que no, póngalo y sujete a la votación acá al Pleno, porque el Pleno también tiene la gracias. posibilidad de revocarlo a ustedes, a usted señor Presidente, la facultades que usted gracias. se atribuye, usted está en un exceso haciendo un exceso Gracias, del uso diputada. de sus facultades. Y no me calle, porque sabe que señor Martín Menem interrumpir al orador es de fascista. Interrumpir al orador es de fascista. ¡Síganme los buenos! Le pido, a fin de que estemos todos de acuerdo, que le pida disculpas públicas al diputado Sago. No voy a dejar guiarme por las pasiones ni por las especulaciones de ustedes. Sago, perdón, perdón a todos ustedes los que están afuera, carajo que no se le caen los anillos a nadie por pedir perdón, aún aún, aún cuando los intereses generales de la patria sean mucho más importantes Zagos, ¿qué querés? que te dé un pico Zagos, ¿qué querés? que te dé un pico ¿sabés lo que quiero? ¡un pico! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> pico, pico, pico, pico pico, pico, pico, pico Zagos, ¿qué querés? que te dé un pico diputado Leiva leíba Presidente... Por favor, diputado. No, no, no, esto es muy serio porque tiene Por, que ver con el sentido de es... voto. No, no, es muy serio. Yo quiero saber, presidente, de cuánto es el crédito que estamos aprobando. Bueno, Nos diputado, dijo... ya pasó el tiempo. No, no, Dígame no, no el de su pero es importante saber. Se atrasa y tienen que ir a bueno, firmar, Está bien, diputado. está bien, presidente, está bien, está bien. y Sigo con que... otro diputado mientras. Yo quiero saber, presidente, de cuánto es el el crédito que estamos aprobando. No, no, no. Bueno, de, Espéreme, el sentido de su voto, usted, diputado. El sentido de mi voto tiene que ver con que yo soy parte no me considero parte de los argentinos ¿Cuál? bien ¿Eh? nacido, me considero par, no me considero parte ¿verdad? de los diputado, argentinos. Diputado, no entiendo. Mi voto es en contra de los argentinos negativo. mal nacidos que nos roban, que nos estafan. Diputado nos Nicolás Manso, por eso mi voto es negativo, voto. presidente. Espérenle, pego una revincheada, hermano, para que entiende, para que para que para que entienda, entender las cosas. Diputado Eduardo Tonioli. Presidente, ¿cuántos de los presentes le comprarían un auto usado al Toto Caputo? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Eh... Presidente, ¿cuántos de los presentes le comprarían un auto usado al Toto Caputo? Bueno, además libertarios son unos pelotudos bárbaros. Por favor. Presidente, está... presidente, ah, presidente diputado, mi voto, voto contra este DNU ilegítimo y legal es negativo, señor presidente. Gracias, diputado. Se cierra la votación. ¿Sabos qué querés? ¿Que te dé un pico? a nueva mora de Lolita mar, a marcar a miro mar son a vergüenza de la Argentina yo soy que no volverá a marcar Se bestias